Sentinel Rock Club Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. echa un ojo en sentinelrockclub.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uf, tengo el micrófono altísimo. Vamos a bajárnoslo un poco. Bienvenidos a una nueva edición eh, especial de este verano 2012 de La Mirada Negra. Como ya sabéis, estamos disfrutando de unas eh, vacaciones, no sé si merecidas o no, pero desde luego deseadas por mí. que créeme que allá donde esté eh me gustaría seguir haciendo realmente radio porque es algo que me apasiona, de hecho, por eso hacemos el esfuerzo de dejar todos los años algunos especiales eh, grabados. También eh, me apetece bastante poder eh, desconectar durante una temporadita, ¿no? de la música que siempre va conmigo. y digo tampoco de algunas eh, noticias y de lo que me viene interesando a lo largo del año, pero sí eh, un tanto de la vorágine, sobre todo el trabajo del trabajo particular que uno desarrolla a lo largo del año y también de la vorágine de discos nuevos, eh críticas a destajo y de preparar entrevistas y demás. que también eh apetece estar algún tiempo un poco de relaje, eh. pero mi mientras tanto para amenizarte esa ausencia del programa te dejamos eh, unos especiales. Eh ya habrás podido escuchar eh, si así lo has querido el de dedicado a los mejores conciertos del año y ahora eh estás comenzando a escuchar el que vamos a dedicar a los mejores discos del año y cuando me refiero al año me refiero al curso entero, es decir, a la temporada 2011-2012 desde que comenzamos allá por el mes de agosto hasta este mes de julio con esto quiero decir que los eh, discos que vas a escuchar eh no tienen por qué ser eh, exactamente editados en ese periodo de tiempo, pero sí criticados, escuchados y pinchados en el programa en ese periodo. Es decir, que puede haber alguno que tal vez algún tiquismiquis me dirá, "Este es de la temporada anterior", pero es que yo por las circunstancias obvias de que tengo una pila de discos eh, alucinante, no he podido escucharlo con anterioridad, por lo tanto, ha sido protagonista a lo largo de estos meses y creo que merece la pena sacarlo aquí. Puede ocurrir en alguno de los casos, no en todos. Pero sí en alguno de los casos puede ocurrir que haya algún trabajo que se nos quedara rezagado de la temporada anterior. Así que vamos a comenzar a desgranar eh, ese material, solamente van a sonar eh, discos que nos han llegado en formato físico Por lo tanto, tampoco es los mejores eh, cogiendo eh, todo el universo y todo el abanico de, de trabajos que se han editado a lo largo del año, sino que son los discos que nos han llegado en formato físico porque queremos valorar a esas bandas y como ya dijimos en el programa especial de directos esto no deja de ser un homenaje a las bandas que tanto nos han hecho disfrutar a lo largo de estos meses. Por lo tanto, son prioritarias las bandas, los grupos, los sellos discográficos que nos han hecho llegar el disco en formato físico, obviando aquellos eh, MP3 que cada vez están más de moda. por parte de las grandes eh, compañías discográficas, lo cual uno no acaba de entender demasiado bien, tanto ahorrar gastos, tal vez debieran mirar un poco en lo que se deberían ahorrar en alguna promoción que no es eh... que digamos, demasiado servible. Pero bueno, hay a cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera y nosotros hacemos el esfuerzo de pinchar, eso sí, todo lo que nos llega a lo largo del año, pero eh, en cuanto a este homenaje de mejores discos, solo habrá trabajos que hemos recibido en nuestras manos y que hemos podido tocar, como este que tengo ahora en mis manos y este que tengo aquí, el eh, Pleasures of Equality de ASA, único disco que a lo largo de todos estos meses ha recibido un 10 por mi parte. Nos hemos basado en lo que hemos eh, puesto en la página web, en lo que hemos eh, opinado a través eh, de lamiradanegra.es, ahí ponemos. pues leer todas estas críticas donde igualmente solamente critico los trabajos que nos llegan en formato físico, si no sería una locura, sería imposible, no tendría tiempo, porque ya ando apuradísimo para conseguir llegar a todos de esta manera, pues imaginaros ya si encima me meto con los MP3 cuando prácticamente el único que escribe la página soy yo, así que es verdad que recibo alguna ayuda. Eh, así que vamos a comenzar por el único trabajo que tiene un 10 eh, Eh, esta temporada vamos a hacerlo en orden inverso, en lugar de terminar con el mejor, entre comillas lo del mejor, yo creo que cada todos tienen eh merecen ese calificativo, pero así por lo menos el que más hemos valorado, Presos of Equality, un trabajo que se nos presentó previamente con el single de Welconchu de Los Paradise, un tema que seguro que a todos vosotros ya os suena. Vamos a disfrutar de maravillas como esta en este programa, los mejores discos de la temporada 2011-2012, a nuestro juicio. Y el caso es darnos un gustazo, un chute de buena radio rock con buenas canciones. Voy a arreglar un poco eso que es eh, imposible, y es el poder pinchar los discos tanto como nos gustaría. Vamos a disfrutar de maravillas como esta en este programa, los mejores discos de la temporada 2011-2012, a nuestro juicio. Y es que con la gran cantidad de lanzamientos que hay, siempre hay trabajos que nos gustaría poner en más de una ocasión, más de dos, más de tres, más de cuatro, de gustarlos como vosotros más a menudo, pero no es imposible, pero eh este programa que sirva para paliar de alguna manera eso y ofreceros cuáles han sido los discos que a nosotros más nos han gustado a lo largo de esta temporada. Ahí está Jacob Pulse en la voz eh, junto al gran Kike Hecamaño, que ya con este hace de 14 trabajos este disco de título Pleasures of Equality. Único disco con un 10 de nota según mi propia valoración. Podéis estar en total desacuerdo, ¿eh? Pasamos a trabajos que hayan sido calificados con un eh, 9 y medio. Como es el caso de este que empiezas a escuchar, un músico catalán llamado Luis Blanco que regresaba a la palestra con su proyecto Free to Dream, gritaba un disco eh que critica la situación musical, pero también con un trasfondo bastante social. Una ópera rock con un protagonista por la cual le pasan las puñetas habituales que hoy en día están sufriendo la gran mayoría de los músicos rock támbulo. La música ha muerto. Ahora hay muchos músicos que se niegan a ser comida rápida. Por desgracia en la televisión, en los grandes medios de comunicación estamos acostumbrados a esa música de usar y tirar que un año te apasiona y al siguiente la olvidas. Pero trabajos como este roctángulo están destinados a perdurar en el tiempo. esas cosas, entre otras, habla esta ópera rock con un eh, significado, con un mensaje muy muy claro, pero también con la capacidad de que tú puedas interpretar e ir más allá de lo que en la superficie. Apreciamos que es una crítica al final a la industria discográfica de forma general. Música pero también como os digo con un trasfondo bastante social dos obras de rock progresivo para comenzar esta edición dedicada a los mejores eh, discos de esta temporada y ahora eh un eh, tema de rock melódico de heavy metal también porque a medio camino se mueven eh, los Canarios Krul que nos daban el eh, gran notición o uno de los grandes noticiones al menos para este programa, al menos para la mirada negra así lo ha sido durante estos últimos meses y era su regreso con un trabajo discográfico bajo el brazo. Este que tengo en mis manos se eh, lleva eh por eh, título Cuarto y en él se incluyen 9 temazos. Me costaría quedarme con uno Pero hemos elegido este que yo estoy seguro que te va a gustar. Cuando perdemos el norte son los Canarias Krul. Preciosas melodías y a la vez un emotivo tema, este cuando perdemos el norte dentro de cuarto, el último trabajo de los canarios cruel que han regresado y que bajo mi punto de vista debería haber supuesto uno de los acontecimientos de la temporada en todos los medios de comunicación especializados, pero ya veo que también la prensa especializada dedicada al rock cogea por bastantes lugares. Música No es posible estar en todo, lo reconozco, pero ya sabemos que todo se mueve de una manera diferente a como debiera hacerlo. Nosotros somos un medio independiente y contamos la verdad, eh, evidentemente bajo nuestro punto de vista, que siempre hay una subjetividad, pero no me digáis que no es cierto que esto era fantástico y que estamos hablando de una banda formada en los años 80... que si no hubiera estado en las islas canarias ya me contaréis dónde hubiera podido llegar tan lejos como muchos otros o como algunos otros que en los 80 estuvieron en boca de todos. Ellos, sin embargo, eh quedaron un poco más aislados y no es por hacer el juego de palabras fácil, Pero es que es un hándicap bastante considerable la distancia y más encima cuando tienes el mar de por medio. Lo que es innegable es que la calidad está ahí y en este trabajo que os recomendamos y que no fallamos, o sea, puedes ir tranquilamente a investigar, buscar el nombre de Krul e intentar hacerte con el disco si estás pensando en hacerte con algo de música de calidad porque con este no fallas seguro. Eh y es una una recomendación, eh, vamos, para mí casi casi de obligatoria, escucha para todo buen eh, seguidor eh, del hard rock sobre todo y si encima te gusta el hard rock cantado en castellano. Estamos con discos a los que le hemos dado una valoración de un 9 y medio, esto muchas veces tampoco quiere decir demasiado, yo siempre digo que os fijéis mucho en el texto, en lo que se escribe en esas críticas de la mirada negra.es. Digamos cómo suena, ¿eh? ¿Cómo suena esta banda? Hablamos de una banda que debutaba discográficamente con este disco Spaces In Between. Llevan por nombre Tracer, o Tracer, o como quieras pronunciarlo si quieres ponerle un poquito de acentuación. Pero bueno, que su música tampoco engaña. Spaces in between, Tracer, este es el tema con el que se abre el disco. Too much... riffs de guitarra para un hard rock que se te clava prácticamente se te inyecta en vena y hace que suba tu adrenalina Jason yeah. you eh, Tracer hace ya algún tiempo que recibimos este trabajo Species In Between be un hard rock endurecido como podéis comprobar a cargo de una banda con eh, mucha sabia y con mucha sangre nueva para el rock and roll, para el hard rock a nivel internacional Si otros medios no te lo cuentan, La mirada negra sí y luego tú puedes decidir. Y es que a veces es una pena que algunos discos se eh, pasen eh, tan desapercibidos. Evidentemente de los medios eh, mayoritarios no esperamos gran cosa, pero ya decimos que a veces es que incluso llegan a defraudarnos hasta los eh, medios especializados en rock. En fin, las cosas cómo son. No así, y no me estoy refiriendo por supuesto a nuestros compañeros de emisoras como TNT Radio Rock, donde la verdad que hay mucha gente que pone toda la pasión, sino otros que tal vez sean un poquito más profesionales, pero bueno. Cada uno que saque sus propias conclusiones. De hecho, esa falta de atención a veces lleva a que los grupos eh, se quemen y que ocurra como con los que están sonando ahora mismo. Ni Obed, eh, que se separaban, realmente hubo primero un comunicado en el que hablaban eh, de que la banda finalmente... Eh, se separaba y cada uno se iría por por su lado, no habría un grupo eh con el nombre de Niovet eh funcionando. Sin embargo, luego nos llegó eh, otro comunicado en el que nos decían que finalmente Itea Benedicto continuaría con el nombre del grupo, con Niovet. Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de ellos, no sabemos si el grupo se ha rehecho, si han vuelto a encontrar miembros o no. Lo único que sé es que nos dejaron eh, una nueva obra, segundo largo del eh, grupo Albaceteño. Que merecía mucho la pena, o si no, escucha, Silver and Moonbeams es el título de este último disco hasta la fecha de New Bed. de lo mejor eh, a las partes que han quedado tras la disolución del grupo como tal, con los miembros que lo conformaban. Por un lado, Itea Benedicto, eh, vocalista, que canta, como veis, a las mil maravillas. Y que, como os digo, las últimas noticias que yo tenía era que continuaría con el nombre de Niobet hacia adelante. Y por otro lado, Jesús Díez, eh, que este sí que abandonaba el barco. Son las dos partes eh, más visibles en cuanto a composición, en cuanto a imagen y en cuanto a todo dentro de Niobet. y cada una por desgracia van por su lado y digo por desgracia eh primero porque nunca es agradable una separación de un grupo aunque sea la marcha de alguno de los componentes el grupo como tal pueda seguir funcionando con el mismo nombre y segundo porque creo que hacían una formidable unión y además eh, los que hemos tenido oportunidad de verlo eh, de verlos en directo así os lo podemos asegurar. Continuamos, dejamos ahí ese metal sinfónico con voz lírica, eh no metal gótico, como tanto se ha venido a llamar, yo simplemente creo que está más cerca del metal sinfónico por la ampulosidad y demás, no sé por qué cada grupo que ha salido con vocalista lírica y femenina al frente se le ha dado en meter dentro del metal gótico. Algún día alguien me lo podrá explicar porque yo todavía no lo alcanzo a comprender. Eh le dejamos como te digo aparcado y pasamos al eh, cachondeo técnico de Ofunquillo, grupo que editaba sesión Golfa también hace ya unos cuantos meses, a nosotros sigue siendo uno de los discos que más nos han impresionado y que más nos siguen impresionando cada vez que le damos una escucha porque no dejamos de apreciar detalles y ahí encontramos dentro de ese trabajo eh además de todas las pinceladas eh de calidad de la formación, también mensajes tan claros y tan directos como este de Sociedad Limitada, un tema que no han tocado en directo, por lo menos cuando les vimos nosotros, no es de los que ellos parecen tener de los imprescindibles en su setlist, pero a mí sin embargo es el que más me gusta de este trabajo y además sigue muy en boga en cuanto al mensaje, en cuanto a la letra, y en cuanto a la crítica, con todo lo que nos toca vivir a día de hoy con la estafa mundial que se está a la que estamos siendo testigos, es decir, es que nos están robando y nos están empobreciendo a la cara y retransmitiéndoslo por la televisión. Y no hay una reacción, por lo menos, del todo clara. Bueno, pues sobre un poquito, sobre todo eso, habla este tema. Sociedad ilimitada o funquillo dentro de Sesión Golfa. Y hacha los huevos de esta puta realidad De banco que no quieren esperar காசுா போய் Lo lo lo que que vale el dinero se lo han las en que viven, no las han en no cuando siempre pagamos mismo, nunca les va mal, al campo மெவினா sembrar, terra nova delito legale che non ha ancora non ma ci vanno la sangue non ve ande magra della morte pedico una barbaria buon appasso fijo darò un comando vamos no más. al campo idi bonquillo hubo la separación eh, al menos de uno de sus componentes de Javi Marciano que abandonó el barco y es eh, sustituido de forma fantástica por cierto por eh, Rafa Cas eh, de Legales entre otras cosas. Un eh, grupo que eh, yo creo que poco hay que decir sobre ellos, yo creo que dentro del mestizaje son de lo mejor, sino lo mejor que tenemos al menos a nivel eh, estatal y ahí tenemos a figuras como la de Andrés Luchs o como sobre todo también la de Pepe Bao, que yo creo que es, sin duda uno de los mejores bajistas a nivel internacional, ya no voy a hablar solamente de, de a nivel eh, estatal, le tuvimos la oportunidad también a lo largo de esta temporada de verle con su trío haciendo una jam session improvisada que fue fantástica, de empezaron cuando quisieron y terminaron cuando les dio la gana. Más o menos así fue ese concierto y eh, hay que eh maravillarse ante la calidad de músicos como es el caso de Pepe Bao. Continuamos, eh dejamos atrás los trabajos eh, valorados con un 9.5 de nota, eh ya os digo que tampoco creo que quiera decir demasiado, salvo una aproximación de lo mucho, poco más o menos que nos haya podido gustar un disco pero luego lo importante es el eh, comentario que podéis encontrar en laminadanegra.es de todos estos discos que estamos pinchando en el día de hoy, porque ahí criticamos todo lo que nos llega físico aunque algún disco se nos pueda quedar un poco rezagado, tarde o temprano acabará saliendo. Y pasamos a una banda sorprendente también, porque estamos hablando de un disco de debut, aunque es verdad que tenemos en la formación a gente con experiencia, como Javi Diez, por ejemplo, a los teclados el cual ya tiene, actualmente está con Mago a los eh, a las teclas, eh, también le hemos conocido con Jorge Salán, es un nombre con ba bastante andadura. Eh luego también eh, tenemos a Maya, la batería, hermano de Will Maya, que es el productor del disco, es decir, que son gente que a pesar de que sea un debut, es verdad que hay un eh, bagaje previo importante en la música, pero tal vez este eh, grupo Biosfear pueda ser con lo que a nivel personal más puedan pegar, porque este disco de debut es un auténtico cañonazo que se abre con eh, temas como, bueno, con este tema en concreto que hoy os vamos a pinchar, Mares ahogados y decir también que ha sido un auténtico descubrimiento la voz femenina de Gema Bau. A ver qué os parece a vosotros. Un auténtico cañonazo, no es cierto de mucha técnica y mucha calidad por parte de sus componentes, con un sinfín de detalles. trabajo donde todo es una formidable, eh, la producción de Will Maya, sombre saliente, baterías, teclado, guitarras, voces, todo está al nivel que requiere para sacar el máximo jugo de estas composiciones. El trabajo en sí es eh antes de que todo cambie, el disco de debut de esta banda llamada Biosfear, que como todo lo que pinchemos hoy es eh, totalmente recomendable por nuestra parte. Y seguimos eh, haciendo un repaso tanto a lo nacional como a lo internacional, eh, a todos los estilos de música y también a todo tipo de lanzamientos, porque el que llega a continuación es un trabajo bastante especial dentro de todo lo que se ha editado a lo largo del año. Hablamos de un eh, homenaje, de un disco tributo, pero no un disco tributo al uso, es el eh, trabajo eh, que le de homenaje a Tommy Bowling dedicado por parte de una serie de músicos como Peter eh, Franton, eh, Warren Haynes, eh, Miles Kennedy, John Scofield, Drew Cruz, eh, Big Sugar, eh, Brad Whitford y Luke Cader, eh, Glenn Hughes, eh, Steve Morse, todos esos y si alguno más ha to tomado parte en este disco de título Great Gypsy Soul. El eh, proyecto en sí eh, se llama Tommy Bowling and Friends, el disco, como te digo, Great Gypsy Soul, y ahí encontramos eh, prácticamente la totalidad, y sin prácticamente, la totalidad del disco en solitario del eh, fallecido guitarrista eh, Teaser. Se han regrabado algunas partes, es decir, se ha cogido la parte original de la canción y cada uno de los invitados ha metido en la actualidad su parte. Por lo tanto, es una colaboración directa con Tommy Bowling a través de la distancia del tiempo. Así se empieza el disco con Peter Franton en este The Green unido a lo que ya grabó en su día Tommy Bowling. Fantástico Tommy Bolin in France Great Gifts and Show. Y vamos a continuar con otro recopilatorio, también un recopilatorio bastante especial, al menos a mí así me lo parece, porque es un auténtico lujazo y para mí un descubrimiento, no sé si os dice algo el nombre de un guitarrista británico llamado Ian Hasley Jersey. puede que no os diga demasiado salvo que os recordéis el momento en el que lo pinchamos aquí en nuestro programa. Yo lo he descubierto con este recopilatorio que recoge temas de sus primeros 3 trabajos de Fallen Angel, de The Holy Grail y de Nomads, donde aparecen las voces de gente como Paul Sortino, Graham Bonnet eh, o Dody White entre los más conocidos, pero donde también encontramos gente tal vez no con tanto nombre como Dante Marche o como Mike Stone o como David Montgomery que hacen también un trabajo espectacular. Eh, además de tener un recopilatorio de de esos 13 eh, eh, discos, también incluían una canción nueva que es la que os vamos a pinchar. Una en la que en concreto se hace cargo de la voz el que para mí es uno de los de los últimos descubrimientos, eh, a la voz en el eh, awe en el hard rock melódico a nivel eh, internacional. Hablamos de Carsten Schult, que es el que pone la voz en esta canción del guitarrista. ¿Recuerdas su nombre? Ian Ashley Hersey y si te interesa este recopilatorio este de Best, su verdadero nombre es Vintage Love. Este es un tema nuevo que se incluía en ese trabajo. ¿Te recuerdo? Ian Ashley Hersey hago estas propias conclusiones de lo que escucháis. Pero indudablemente es eh, fantástico el sonido que estamos percibiendo ahora mismo. A cargo de este guitarrista que también para nosotros ha dejado uno de los mejores discos de Dragon, que sea un recopilatorio, pero también eh, con muy buena valoración eh, en eh, nuestra página web el eh, trabajo de Ian Ashley Hershey. Un programa del de hoy que te recuerdo que estamos dedicando a los mejores trabajos de la temporada 2011-2012... Eh, por lo tanto nos estamos dando un auténtico gustazo y un auténtico atracón de buena música. Siempre que nos basamos en la actualidad, van saliendo las cosas con cuentagotas y cada uno puede estar más o menos de acuerdo con la textitura musical que toma el programa o puede estar más o menos a gusto con lo que va sonando. Somos un programa que nos dedicamos al final a la actualidad y no hacen un recopilatorio de nuestras canciones favoritas cada semana. Sin embargo, esta vez sí, es un recopilatorio de los mejores discos para nosotros. Ya os digo que es muy a título personal. pero en fin yo creo que que con eh, los gustos de cada uno presentes eh, estaréis de acuerdo conmigo en que la cosa no va desencaminada en cuanto a los eh, discos eh, elegidos esto es lo mejor que hemos recibido eh, físico repito ya que lo dije al principio del programa por si te has incorporado tarde o empiezas a escuchar el programa en este instante que sepas que nos estamos basando en los trabajos que hemos recibido de forma física un formato que seguimos nosotros valorando muchísimo ya sea en vinilo ya sea en CD o en casete, si si fuera el caso de que volviera, pero tiene que haber algún formato para la música sin ningún lugar a dudas. Continuamos dando un eh, cambio de rumbo en la tesitura musical. Nos pasamos a un, no sé si llamarlo death metal melódico, bueno, es un estilo más agresivo en cualquier caso, el que nos presenta esta gente de Galicia, Sky Dancer con Winter Killer, el nuevo trabajo discográfico de un grupo que a mí me ha sorprendido mucho con este disco porque siempre le saqué alguna pega a sus anteriores trabajos, siempre me parecía que el grupo iban caminando hacia algo, pero que no llegaba a tocar de pleno lo que pretendía y en este caso sí que lo ha hecho. Tanto es así que también es uno de los lanzamientos que valoramos con un 9 de nota en nuestra página web y para demostrarlo un eh, auténtico temazo que lleva por título Winter's Heat Out, son Sky Dancer Música de metal melódico pero es algo bastante personal lo que practican Sky Dancer, yo creo que ellos mismos siempre han tenido esa intención de no parecerse a nadie en concreto y tal vez por eso los primeros trabajos todavía mostraban a una banda en eh, camino hacia la madurez que considero han encontrado con este nuevo disco de título Winter Killer continuamos y lo que tiene el programa de hoy al basarnos en los mejores trabajos de la temporada, es que tampoco he hecho un repertorio poniendo en orden los estilos, sino que primero he puesto las mayores notas y luego para terminar pues he cogido unos cuantos 8 y medio Porque ha habido discos que valoran con 8 y medio bastantes, no van a entrar todos, pero lo que he hecho es coger unos cuantos para lo que me dé tiempo poderlo meter en el programa. Por lo tanto, va a haber bastantes saltos estilísticos en cuanto a unos trabajos y otros. Y ahora lo que hacemos es pasarnos al rock and roll de raíz más clásica y setentera. También con cierto regusto sureño. Porque así comenzaba el último trabajo de esta banda Dirty York de título Say Goodbye to Diamonds. Stilleg banda que visitó Bilbao en una fecha para mí muy mala, como fue la Semana Santa, no muy mala porque era buena porque estaba de vacaciones. Mala me refiero para poder verles porque no estaba aquí. Estaba aprovechando esos pequeños eh, ese pequeño puente de descanso que todos los años viene formidablemente bien y no pude verles en la capital vizcaína donde me hubiera encantado. Tuvieron otros lugares, estuve buscando alguna alternativa, pero ya me pillaba todo bastante a desmano. Y en cualquier caso tampoco es un grupo que no hayamos visto en directo, porque ya le vimos también en en la esquina no de este año, sino del año anterior. Tuvimos la oportunidad de verles actuando en el escenario número 3, donde ya nos dejaron una grata sensación que se confirma eh, por todos los lados con este Say Goodbye to Diamonds, disco que también para la Mirada Negra ha sido uno de los más destacados de esta temporada de la cual ahora mismo estamos descansando, preparando la siguiente, preparando la 2012-2013. cómo no iba a estar también ese punteo sencillo pero de un gran guitarrista y con gran calidad que se plasma en cada uno de los acordes de este sexto asalto cómo no iba a estar una vez más Jorge Salán que sigue en una forma pletórica La auténtica clase la que posee Jorge Sarán, un hombre al que también hemos podido ver en directo a lo largo de esta temporada. Ha sido un par de ocasiones, por lo menos, la que ha visitado eh, Suela o Vizcaíno. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones ha sido como banda principal. Estuvo con eh, Sortino, Apis y Vargas. Estuvo también con Lescep. Nosotros en la primera de las ocasiones tuvimos oportunidad de verlas. En la primera de las que te he comentado, porque creo que realmente primera fue la de Lescep, que creo que vino... un poquito antes, y eh, un músico que sigue en un estado de forma que yo, yo ya no sé si decir que es que mejora, yo es que creo que realmente ha conseguido llegar a una excelencia que va consiguiendo que los eh, trabajos salgan de manera muy rodada, plasmando un estilo que le hace totalmente inconfundible, con una voz que, aunque a algunos todavía sigue siendo uno de los puntos que le critican, sobre todo en los directos, yo creo que da una personalidad extra a un trabajo como Sexto Asalto, por ejemplo. Sigue con el castellano de por medio y sigue siendo una de las figuras a tener muy en cuenta de la música de verdad y es que yo quiero destacar que hay una música de mentira que es probablemente la que al final acabe metiendo más gente en muchos estadios y no me estoy refiriendo a los grupos de rock masivos, sino que me estoy refiriendo a algunos grupos eh, que te venden como estrellas y luego está la música de verdad. La que es de músicos de verdad que se curten, que se parten el pecho y que ofrecen trabajos eh, no dignos, sino maravillosos que ahí quedan para la posteridad. Nosotros intentamos ser un altavoz para ellos y esperemos que así lo estemos consiguiendo. Por ejemplo, en un programa como el de hoy, donde te estamos destacando lo que para nosotros ha sido lo mejor. Por lo tanto, espero que el programa en el nivel musical te esté gustando de verdad. Nosotros la estamos gozando según lo estamos realizando. Y eh, ya que hablamos de guitarristas, vamos con uno que es muy nuestro y que bajo mi punto de vista es eh puede ser El mejor a nivel internacional, ¿por qué no? Uno de los mejores. Yo, pocos guitarristas, he visto realmente que me impresionen tanto como él. Y aunque sea de aquí de al ladito, aunque sea de aquí de cruces, no me duelen prendas decirlo. Creo que es de los ases auténticos a las seis cuerdas. Nos dejaba un eh, último trabajo en solitario de título Groat, previo a lo que va a ser también su nuevo disco con Aireles. Como no, estamos hablando de Robert Rodrigo. que sea de aquí, de casa, de donde somos nosotros, de muy cerquita, de donde nos encontramos incluso emitiendo ahora mismo el mismo programa. ya que ahí tiene por ejemplo su academia en Cruces, en el barrio de Cruces de de Barakaldo. No quiero hacerle ni de menos ni de más por el hecho de ser de aquí. Eh simplemente creo que por sí solo habla lo que habéis escuchado, es un mago de las eh, seis cuerdas sin ninguna duda, capaz de hacer con ese instrumento lo que le viene en gana y aquí en este disco nos deja composiciones como esta donde encontramos una delicadeza fantástica a la hora de hacer esos solos y esos arreglos, pero luego por otra parte tenemos unos riffs supercontundentes y superfuertes que ya van incluso más allá de ese Jarrock que por ejemplo con Erles siempre ha venido practicando. Un auténtico maestro, como os digo, y en el sentido literal además eh, porque son muchos ya los alumnos que hay por ahí que de él han recibido clases, aunque difícilmente igualable la clase, la maestría y la magia que desprende Robert Rodrigo Grad, un trabajo totalmente recomendado como todos los que estamos poniendo en el día de hoy porque estamos dedicando el programa a los mejores discos de la temporada. Todos estos discos precisamente pueden ser un eh, buen equipaje para llevarte allá donde te hayas ido de vacaciones o allá donde te puedas ir de vacaciones y si no te vas a ningún lugar, pues para que te consueles con ellos porque seguro que te van a hacer pasar muy buenos eh, ratos todos en los discos que estamos poniendo en el programa de hoy. Continuamos con Hard Rock, eh, melódico a nivel internacional a cargo de una banda bastante longeva, son 25 años más o menos los que llevan ya de andadura, son unos cuantos, sin embargo tan solo han editado 6 discos, bueno tampoco es tan mala cifra, otros llevan menos, eh, a pesar de llevar probablemente incluso más años que ellos eh, funcionando. Hablo de Grand Illusions y nos dejaban un señor discazo allá por el mes de octubre de título Prince of Pauper. Precisamente te vamos a poner el eh, tema que da título al eh, trabajo, Prince of Pauper me parecen una auténtica joya. Popers, el título de esta obra. Una obra cargada de melodías con algunos toques, por cierto, dentro del jarro melódico que que al final es lo que ellos hacen desde siempre. Eh, tienen algunos toques un tanto más heavy, si ya habéis escuchado, por ejemplo, ese agudo inicial eh, del vocalista, algo que llama la atención y algunas guitarras que también tienen un poquitín más de dureza. Luego por otra parte hay una técnica bastante considerable que se deja lucir en algunos pasajes instrumentales. Me parece un trabajo muy completo dentro de lo que lo que supone el hard rock melódico, el AOR si queréis en algunos eh, momentos también. Creo que es un eh, disco que ofrece muchísimas pinceladas diversas, cosa que siempre se agradece. Dejamos un tanto de lado esa alegría que por ejemplo este tema Prince of Paupers Eh, eh ofrecía para pasar algo totalmente eh, más oscuro, más triste. Eh hablamos del eh, disco de Blue October, un trabajo que reflejaba sentimientos eh, bastante negativos, aunque siempre con una luz al final del túnel, eh, los sentimientos que quería plasmar el eh, líder de la banda, compositor y guitarrista Justin Furstenfeld, que había sufrido el fin de su matrimonio, había tenido una batalla por la custodia de sus hijos y todos esos sentimientos, todo lo que emanaba de, de dentro, lo quería eh, ofrecer en un disco de título Animalina América. Eh, además con una portada que así evocaba también seguramente con un dibujo de alguno de de sus hijos, eh, en la portada lo eh, y además transmitiendo ese sentimiento un tanto agrio, un tanto de tristeza. Creo que lo consiguió y cuando la música consigue transmitir lo que pretendes, ya sea algo más alegre, algo más triste, más frustrante, eh agresividad, no sé, todo lo que se te ocurra como un sentimiento que puedas eh, interiorizar muy dentro de ti, cuando eso se consigue, sea cual sea el sentimiento, creo que gran parte del objetivo está cumplido y sin duda Blue October lo conseguían en este trabajo aquí te lo dejamos con un sentimiento precisamente cargado de esa negatividad pero a su vez con unas melodías realmente preciosas un disco difícil de asimilar, ya te lo digo desde el principio pero que a mi sin embargo me cautivo, Animal in America Blue October Blue October sun go down on the river i feel the wind blow out would have stayed crying i feel the air around you it's kind of closing in do you feel it for at all i can i see the world keep moving as i stumble they seem to move punta. No se puede transmitir más eh con algo tan pausado realmente. Luego lo que hace falta es oyentes que sepan interpretar lo que están escuchando, porque muchas veces a mí es que me me me llega a cabrear la indiferencia que percibo ante todo en la vida, pero sobre todo también ante la música, la falta de sensibilidad cuando la música es algo que que mueve, algo que tienes ahí dentro y que te lo tiene que despertar aunque no entiendas el mensaje probablemente porque estamos hablando de una obra que está cantada en inglés, muchos dirán pues no entiendo lo que dice, pero es que yo creo que se puede apreciar la desesperación de un hombre en un momento de su vida crítico, pasando por un divorcio, pasando por la, la custodia de unos hijos con lo que El sufrimiento que yo con lleva también a su vez compartido, por supuesto, con con los hijos y con las mujeres, por qué no decirlo también, ¿no? Un poco eh, toda esa mezcla de sensaciones y de sentimientos en una obra que a mí pese a la tristeza que transmite consigue cautivarme y es uno de los trabajos que yo recomendaría eh al igual que todos ya os digo los que pinchamos hoy no os por repetirme pero claro si estoy diciendo que es un especial de los mejores trabajos del año es porque a mí personalmente me han gustado mucho y, y da igual eh no sé por qué hay gente que percibe la música solo como algo dedicado a la fiesta por ejemplo en el sentido más lúdico aquí hay muchísimo más arte, hay muchísimas más eh, sensaciones y queda demostrado con trabajos como este, que creo que tienen el derecho tanto más que el disco más alegre del mundo, a ser considerado uno de los mejores trabajos, porque esto es cultura, señores a ver cuándo se va a tratar la música como lo que es como cultura y no como el, el yo que sé, la excusa para irte de fiesta un fin de semana, que no que estamos hablando de algo más que de eso y quiero que se considere ya esto como arte, igual que cuando vas a ver un museo cuando vas a ver una obra de teatro no tienes por qué ir con un caché en la mano, oye, que en un concierto cierto con un caché en la mano, también se está muy bien y no voy a ser yo el que ponga freno a eso ¿eh? <ríe> también os lo digo, pero que también hay que valorar esto como un arte en sí, y un trabajo como este es lo que es una auténtica obra de arte, algo más que un disco, y ha quedado Blue October Any Man in America y bueno, una vez que se nos bajan un poquillo ya los, los pelos que teníamos de punta, como decimos, vamos a ir con otra banda cambiando un poco el tono, pero también con un sentimiento a lo largo del disco bastante negativo, lleva por título Hijos de los hombres, el último disco de In Memoriam hace referencia en algunas de sus letras como en este caso inocencia interrumpida pues a la guerra, a las situaciones de de algunos países que desde luego no lo están pasando nada bien eh y donde también la globalización y el funcionamiento global del mundo está bastante presente. Vamos a pinchar este tema Inocencia interrumpida dentro de Hijos de los hombres eh, de In Memoriam en eh, los cuales están ya acostumbrados a pasarnos eh, de cinco en cinco los temas. Ya cogíamos anteriormente su primera obra Deus Ex Machina y aquí tenemos un disco que realmente continúa lo que es el sonido y lo que es el estilo de una banda de heavy metal como La Copa de un Pino que tendría que estar eh, ya mucho más eh, valorada de lo que está. O si no, escúchate, este inocenciente interrumpida dentro de esta obra. Tu mano, pequeño corazón Banda de heavy metal Que también sabe tener En algunos momentos Algunos destellos progresivos Buena calidad instrumental Y buena voz Pe Hijos de los hombres El título del último trabajo Cinco temas Pero que yo creo Que son tan convincentes Que merecía la pena Meterlo dentro De este especial dedicado a los mejores trabajos de la temporada. Hemos dejado aquí con esto aparcados ya los discos con un 9 de nota, hemos repasado uno tan solo que tenía un 10, unos cuantos que tenían un 9 y medio, ahora otros tantos que tenían un 9 y bueno, ya con 8 y medio tenemos tantos que nos es imposible meterlos en los 20 minutos que quedan, es evidente, pero vamos a intentar meter alguna, al menos el que nos dé tiempo, sin menospreciar a los demás, de hecho, podemos mencionar la lista entera de de discos que tienen un 18 y medio Vamos a pinchar algunos, pero bueno, eh, Alternative 5, Euro, Perisardinas, eh, Ambient Motor, Darkness by Out, Frozen Rain, Oz, Después de Todo, Allison Avenue, The Moogs, Stereo Zone, Boludos Dead, Dark Mine, Foxy... ...Roger Glover... ...Chicken Food... ...Soul Seller... ...Lion Bill... ...Grand Design... ...Dulce Neus... ...Status Quo... ...Johnny Highland... ...Don Airy... ...Voodoo Crow... ...y Porco Bravo... ...algunos los hemos... Eh, ...simplemente descartado... ...por el hecho de que... ...en el caso de Porco Bravo... ...en el caso de The Moogs... ...ya aparecían como mejores... Eh, ...directos de la temporada... Por lo tanto, hemos del hemos dicho, mira, no sois abusones y vamos a dejaros un poquito al margen ahora de los mejores discos, pero también lo merecerían tanto de Mús como Porco Bravo. Y vamos a pinchar alguno que todavía me quedo con la cosa de que no les he entrevistado y ha sido por falta de tiempo, no por falta de ganas. Y es el caso de Alternativo 5, que es el grupo que viene a continuación. una banda que va con su música más allá de las estrellas y así lo demuestran en un tema como este Shine the Spark One estas señales señales que muchas veces llegan del más allá y que muchas veces hay que descifrar Alternative Five, en su día os hablé porque es el nombre de esta banda que parte eh, fundamentalmente de un documental de los 70 donde contaba interesantes cosas, si quieres eh, buscarlo, el documental en sí era Alternative Three, supuestamente no era real, digo supuestamente... pero contaba ciertas eh, historias eh, bastante interesantes de ahí cogen ellos el eh, nombre y este trabajo eh, me ha parecido eh, una auténtica eh, maravilla vamos o sea como todo lo que hemos pinchado y es ¿sí? que qué digo de todos los discos que es una maravilla pues qué voy a decir hoy si estoy poniendo los discos que más me han gustado a lo largo de la temporada este en concreto lleva por título Ode to the Science of Intelligent Life signos eh otros signos de vida inteligente, como si la nuestra también lo fuera, pero bueno, a veces parece que no lo demostramos. <risa> en fin, el trabajo eh si quieres saber más información puedes eh buscarlo en www.alternative5.com y como habéis visto una sensacional obra de rock eh, progresivo que como ocurre en muchos casos, sobre todo con las autoadiciones, puede que pase un poco desapercibidas, pero no para un programa como es el nuestro. Y ahora eh, damos eh, un uh, vuelco de nuevo y sí que vamos a pasar a un grupo totalmente reconocido, sobre todo más en otra época que en esta, los Suecos Europe, eh, que regresaron hace ya algún tiempo y que creo que llevan una línea de trabajos formidable y a, así lo continúan eh, demostrando con bajo bombs donde encontramos explosivas composiciones como este Firebox. <risa> Esta no era en concreto el tema que quería pincharos, os voy a pinchar Firebox, ya que habíamos presentado una explosiva composición, pues vamos a ir con ella. Esta era el que se abría, que también sonaba bien. Perdonad que os corte el rollo, pero es que quería escuchar este. Ahí está el nuevo trabajo de Europe, eh, también uno de los mejores de esta temporada que ya hemos eh, finiquitado. Actualmente disfrutando de unas vacaciones, pero dejándote surtido de buena música. Un programa como este, yo creo que también te lo recomiendo que te lo lleves allá donde te vayas, si es que te vas eh, a algún lugar. Nosotros eh, no nos escucharemos a nosotros mismos, aunque bueno, alguna escucha, de vez en cuando también nos damos. Pero sobre todo esta música, seguro que algunos de estos discos nos van a acompañar durante todos estos días que estemos desconectados de la radio. Nos queda muy poquito para terminar... Eh, de hecho prácticamente vamos a terminar ya con el grupo que va a empezar a sonar a continuación Frozen Rain. Dentro de los sonidos más eh, melódicos es eh, una de las bandas que a mí más me ha impresionado. Ya habíamos escuchado antes eh, con el eh, el el cantante eh, Casten Lizard Skull con el guitarrista que habíamos puesto anteriormente Ian Hasley Jersey. Eh aquí canta también en esta banda, en Frozen Rain. Lo que pasa que el grupo también está eh, liderado por Hans Breck, el eh, que sea eh perdón, Kurt Breck, eh teclista, bajista, guitarrista y también eh, segundas voces de esta obra Hans Berek será su hermano que es el que está a la batería una obra monumental dentro de los sonidos del eh, hard rock melódico que va a poner punto y final a este especial dedicado a los mejores eh, discos eh, de la temporada para nosotros ha sido un placer estar aquí con vosotros también estar aquí durante toda esta temporada agradeceros la escucha fiel durante todos estos programas y contamos con vosotros para cuando estemos de vuelta tras eh, el El verano, ya os digo, que puede que eh, volvamos a emitir ya en agosto eh, aquí en Zopimpa y Ratia en el 101.9 de la FM y posteriormente en septiembre ya estaremos a pleno rendimiento en todas las eh, emisoras. De momento no quiero ponerme fecha de retorno, pero estáis atentos y disfrutar del verano y disfrutar, como no, de la música y de temas como este que te vamos a pinchar de Frozen Rain. Un eh, señor trabajo si lo que te gusta es el eh, hard rock más melódico. Hasta la próxima Gur. <laughs> .